El passat 11 de maig va sortir al mercat el primer àlbum de la banda aquí, el nou projecte de la cantant Patricia Tàpia. i avui precisament la tenim amb nosaltres per presentar-nos aquest nou disc. Bienvenida a nuestro programa, Patricia. Hola, què tal? Com estàis? Com estàs tu? Pues molt bé, molt bé, con moltes ganes de de a tocar en directes les coses com són. Sí, no? Però antes de hablar del nou disco i de los concerts que vienen, a mí personalmente, y creo que a mucha gente porque hay confusión, nos gustaría saber precisamente de dónde viene el nombre de la banda, este Ki. Bueno, la verdad es que el nombre, empezamos a buscar diferentes diferentes nombres, eh, ya sabes que de repente empiezas a hacer una lista que sale a cuál mejor <risa> y, y, es, y la verdad es que alguien me estuvo comentando, me estuvo hablando de lo que es el Ki japonés o el Chi eh, eh, chino, ¿no? que significa energía, la energía que mueve el universo, energía espiritual, energía positiva, y me gustó tanto que bueno que se lo comenté a, al resto de la banda y me dijeron, oye, por pues la verdad es que no queda mal. Mezclamos un poco la forma de escritura, tanto en japonés como en, en chino, y quedó k y Dega, ¿no? Ki, eh, nos gustó eso de energía, buena energía, bueno, eso está, yo creo que está bien uh -huh. para algo que empezamos nuevo, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Eso para, para empezar da fuerzas para tirar para adelante Claro que sí. Pues nueva banda y nuevo disco también. El disco se llama Volver a Creer... ...y salió a la venta el pasado 11 de mayo... ...¿qué nos podéis ofrecer en este disco?... ¿Qué, ...¿en qué volvéis a creer?... ...hombre, yo creo que es volver un poco a creer en... ...en todo en general... ...en la música... Ah, sí. en ...que la, la verdad es que hoy en día está muy muy difícil todo, ¿no?... ...en cuanto a la música, la crisis... ...evidentemente pues acentúa todo... ...ya no solo la música, sino a todo lo que nos rodea, uh -huh. ¿no?... Pero yo creo que es un poco volver a creer que se puede que se puede hacer algo, ¿no? Que se puede que se puede hacer algo nuevo, que se puede llegar, que se puede seguir tocando y que Pero se puede salir tenéis... de la crisis también, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, ya todo, ya, todo llegará. Poco, ya <ríe> <ríe> Esperemos que sí. Claro que sí. Pero antes de este nuevo capítulo en la historia profesional de Patricia, Uh, ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cuáles fueron tus influencias? Uh, hay mucha gente que empieza cantando en un coro, en una iglesia. ¿Cómo empezó Patricia Tapia en este mundo? Bueno, yo empecé en una, en una banda de versiones que se llamaba Fahrenheit. ¿no? Eh, vi un, un anuncio y me presenté porque me buscaban cantante por aquella por aquella época. Ya hablo de unos cuantos añitos atrás, <risa> pero <bueno. risa> y me presenté me cogieron empezamos haciendo versiones pues de, de rock melódico de ahora. también había algún, algún tema de cor creo recordar un poquito era una mezcla un poquito de todo y a raíz de ahí pues eh, oscar que es el batería que está con, conmigo en este proyecto en y también anteriormente con, con la otra banda que, que haríamos después mex estaba también en esta banda ¿no? y pues pues eh, con el tiempo acabamos formando lo que lo que es, lo que era y Eh, ...y bueno pues seguimos con el ahor con el R.O.M. melódico... Eh, ...llegamos a, a sacar dos discos eh, al mercado... ...y bueno, cuando se disolvió esta banda, ¿no?, pues... Eh, ...mucha pena las cosas como son... Mm. Eh, pues ...acabé acabé también colaborando con, con José Andrea, ¿no?, en el, el cantante de Mago de O.R. ...y de mm. ahí pues acabé pues de gira con ellos y como corista eh, en Mago... ...yo creo que bueno, y, y ahora pues ha sido yo creo que el mejor momento para decir, bueno pues un poco de menos echar un poco de menos tener una banda como Nex y tal pero bueno me apetecía hacer, hacer algo hacer algo en solitario hacer algo hacer algo un poquito más mío y, y así acabé con este con este nuevo proyecto con ki y en él estás acompañado con, de antiguos compañeros músicos con realmente muchas tablas nos sí. podrías hablar un poquito de ellos y sobre todo una curiosidad qué tal es trabajar con tu hermana Ah, bien está genial además <risa> claro yo con mi hermana eh, siempre hemos estado en casa desde que bueno que te voy a contar, desde que, que éramos dos filtrajillas, pues eh, tocando en casa la guitarra, componiendo algún tema, que otro, tal, pasa que bueno, es verdad que yo sí, siempre tiré más hacia hacia la música no que, que ella, pero bueno, pues muy bien, muy bien, la verdad es que hay mucha compenetración entre la una y la otra y, y pues eh, en esta nueva banda pues se nota, se nota luego luego los directos lo vais a notar también. Otro componente más, pues como decía la Oscar, ¿no? El batería de, de Nexo, que era... El, bate, el ex batería de Nex ¿no? sí. y pues también enseguida le llamé y enseguida me dijo que sí, que sí, que claro, que, que quería formar parte de, de todo esto. En cuanto al bajista que es Daniel Fraile, pues son antiguos compañeros con los que hemos coincidido en algún, en alguna ocasión, tocando en algún escenario, igual nos pasa con Juan Guadaño que es el teclista y con Jaime, Jaime de la Aldea, pues eh, más que nada buenos músicos y sobre todo buenos amigos. Y dentro de la banda, uh, teniendo tanta tabla y tantos conciertos a la espalda, ¿quién se encarga de, de componer los temas tanto a nivel lírico como musical? Hombre, principalmente los temas eh, son, o vienen por mi parte. Aunque es verdad que yo llevo el peso de la composición, eh, si sí puedo llevar las ideas yo al, al local y luego ya entre todos pues empezamos a, a matizar, ¿no? A poner un poquito uh -huh. lo que es. Pues yo qué sé, en pues, la revista se encarga de hacer más eh, arreglos en guitarra, el teclista, el, tanto Oscar también a la batería, eh, Dani, Mónica... Ya entre todos hacemos que los temas pues eh, suenen, ¿no? que quede queden más compactos. Luego también mi hermana, Mónica, también eh, me ayuda mucho eh, en las composiciones. Ella también alguna vez ha aportado alguna idea y hemos basado directamente todo, todo un tema en, en una idea de ella. ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el peso lo llevo yo, pero... Pero, pero el resto de la banda colabora por igual y qué nos contáis en estos temas por pues todo un poco yo creo sí, que ¿no? hay sí hay temas que sí, verdad que llevan unos cuantos añitos ya ya tienen algunos más de 11 años otros eh, llevan menos tiempo otros son un poquito más más actuales pero de todo un poco osongo que es un poco el transcurso de, de, de una vida diría yo pues desde que ...desde que empiezas a tocar la guitarra... ...desde cómo ves las cosas de... ...cuando tienes 18, 19 o 20 años... ...hasta hasta ahora, ¿no?... ...entonces pues tienes de todo... ...tienes temas a lo mejor que, que son de desamor... ...temas un poquito más personales... ...con sensaciones más más personales... Eh, ...de todo, un poco de todo, un poco de tenis... Eh, ...la verdad es que está muy bien, muy bien. Y en la portada del disco hemos visto... ...bueno es un poco... ...¿cómo lo diría?... ...llama la atención... ...¿qué nos queréis decir exactamente con estas imágenes?... La portada del disco. Sí. Hombre, eh, sacando un poco de contexto lo que es el nombre de aquí, ¿no? El nombre uh -huh. de la banda decíamos ya que era pura energía, la energía que mueve mueve todo, eh, pues supongo que lo que hemos hecho ha sido plasmar un poco eso en, en la portada del disco, ¿no? De hecho, eh, la, en portada lo que es lo que sale, aunque no lo parezca porque está muy difuminado, sí. pero pero soy yo en primera plana con una especie de bola energética del universo o algo así, ¿sabes? Muy muy energético. Yo creo que lo que queremos plasmar con todo eso es, pues eso, energía, que el disco la verdad es que tiene mucha fuerza, mucha energía. sí y, sí Y colaborando con esta energía habéis tenido gente de lujo a vuestro lado, sí, ¿eh? sí, como sí, pueden sí. ser Jorge Salán, Tony Menguiano o sí. incluso Carlos Prieto, Mohamed. ¿Cómo sí. surgieron y qué aportan estas colaboraciones en el disco? Hombre, pues la verdad es que muchos de ellos me lo dijeron ellos directamente Oye, ¿qué, qué pasa con tu disco? Y yo, pues aquí está, estamos, estamos haciéndolo ahora y tal Y yo, pues pues si te apetece que, que colabore en algún tema, dibujo encantadísimo <risa> Tú dirás <¿tú eres>? <risa> claro. Así que pues nada, pues según estábamos en el local grabando los temas Pues se pasó, por ejemplo, pues Jorge Salán Se pasó también Carlos Mohamed, el tema del de silencio Que es el tema que cierra el disco y bueno, y, y tanto el como el otro, madre mía, dejaron plasmado pues, pues una belleza, vamos, o sea, uh -huh. tanto Carlos Mohamed al violín como Jorge con un solo impresionante al final del tema, tenéis que escucharlo, una pasada. Uh -huh. Y Tony Mengiano nos ayuda también en, en voces, en diferentes temas, haciendo voces en diferentes temas como en Nunca Más, en Mi Locura que es el, el single, ¿no? Uh -huh. Y me parece también que hay otro tema también en más en mi locura y al otro lado el patrío también está sí, sí, sí, sí. y muy bien muy bien la verdad es que una pasada estuvieron los tres encantadores ¿sabes? O sea, uh -huh. increíble increíble no, la verdad es que no me puedo quejar ni un poquito de cómo ha quedado no, no, claro. <risas> claro que no eh, antes decías que bueno comentabas que eres la corista de mago de hoz que uh -huh. se siente al formar parte de una de las bandas más internacionales del panorama español Pues todo, la verdad. Es una pasada, es una auténtica pasada. Yo con Mago, la verdad es que les estoy súper agradecida, les estaré agradecida toda la vida. Uh -huh. Este eh, la gente que conoces, los sitios que conoces, eh las experiencias de evidentemente tocar con una banda como Mago de 12 te dan a mí me ha dado muchísima experiencia. Es, eh, y además, bueno, además han portado todos y se han portado de una forma vamos, genial. Yo con ellos la verdad es que estoy estupendamente, y pues estaré agradecida con ellos toda la vida. Y aparte de colaborar con Mago, también lo has hecho con Gauntlet, con Arabia, con Cripta, con Barba Roja. Sí, sí, sí. Eres, podríamos decir, la Amanda Somerville española. ¿no? <risa> un bueno, poquitín, te adaptas no sí, un poco no. a, a todo sí, tipo de música, sí. ¿no? Sí, hombre, la verdad es que de vez en cuando si sí, es verdad que coincidimos a lo mejor con algún grupo o que me llaman, oye, mira, te gusta ya colaborar. Pues yo estoy encantada de, de colaborar y de hacer, sí, al fin y al cabo, la música es música y hay que y hay que hacer música, entonces, ya. Eh, me adapto a cualquier cosa, básicamente cualquier cosa. Y siempre que esté a echar una mano, pues ahí estoy. No hay sí. ningún problema. Y entrando un poco en tu terreno personal, has sido reconocida como la mejor vocalista femenina de los últimos años en la lista de Mariscal Rock. ¿Qué tal llevas estos reconocimientos? Hombre, me parece que es una pasada, ¿sabes? Evidentemente, a mí me encanta. <risa> Personalmente, a mí me encanta. Sí es cierto que hay muchas voces. Hay muchas voces en España y es muy difícil elegir entre, tantas, entre tantas, tantas voces, no tantas voces femeninas que están ahí luchando día tras día y que están dando el callo día tras día, entonces pues bueno, yo la verdad es que les agradezco muchísimo, muchísimo este reconocimiento de las cosas como son, uh -huh. pero, pero sí es verdad que hay muchas más cantantes y que, que de vez en cuando hay que estar también una miradita hacia afuera, y ver un poquito también lo que lo que se cueste por ahí, pero vamos, yo estoy agradecidísima. Y ahora que comentabas que había muchas cantantes a nivel nacional, hay muchas más y sobre todo últimamente están saliendo muchas a nivel internacional. ¿Cómo crees que podemos reforzar un poquitín el que las mujeres españolas tiren para delante un grupo y se pongan al frente de él? Hombre, hoy en día la verdad es que esta la cosa bastante difícil. Yo por mi parte les diría, por ejemplo, a cualquier cantante femenina que quiera estar dentro del rock y que... Y que en algún momento dado puede puede sentirse un poquito echada de lado, ¿no? Porque sí, verdad, ya no solo en el rock, en cualquier en cualquier contexto musical. que es cierto que la música hoy en día está más más difícil, pero que no se rindan, que sigan adelante, que lo importante es hacer cosas, es, es tocar, es cantar y pasarlo bien. Y es la única forma de hacer que la gente se lo pase igual de bien que tú en el escenario. Uh -huh. O sea, que, que, que sigan adelante y que canten, que, que es lo que hay que hacer, dar un poquito de, de caña. Claro que sí. Y gracias a este reconocimiento y a tu trabajo, evidentemente, eh, fuiste elegida para poner tu voz en la ópera rock Edgar Allan Poe, el legado de una tragedia. Sí. ¿Cómo te llegó la propuesta de participar en el proyecto? Hombre, pues eh, me llamaron directamente. Fui para el estudio y me enseñaron el tema el tema en cuestión. Para entonces, cuando yo empecé a grabar, todavía no había grabado Leo, porque uh -huh. estaba, estaba un poco liado en ese, en, ese, bueno, aquella, en aquel momento, ¿no? y empecé yo a grabar directamente la voce luego ya más tarde me enseñaron cómo, cómo quedó el tema y la verdad es que fue una auténtica pasada eh, fuimos eh, porque la verdad es que ahí colaboramos un montón un montón de músicos y es cierto que no pudimos coincidir todos debido a pues, que, claro cada uno eh, cada uno tiene sus sus su vida presa, sus claro, cosas ¿no? entonces era difícil claro era muy difícil poder poder hacer que todos pudiéramos estar en un, en un mismo sitio a la misma hora Y, pero bueno pero para aún así quedó quedó espectacular, quedó quedó muy bien muy bien y fue una experiencia muy buena muy buena a mí me gustó mucho imaginarte así en esa fría habitación. Grirte al corazón at sí, pasamos a hablar de, de este concierto el próximo 11 de junio uh, uh -huh. visitáis Barcelona, Sala Mephisto concretamente, presentando yeah. como decíamos, este Volver a Creer, una minigira de tres conciertos y ¿por qué Barcelona para abrir esta minigira? Bueno, ¿por qué no? A mí me pareció a mí me pareció una buena idea, cuando empezábamos a buscar lo que son las fechas también es cierto que uh, las fechas que estamos, que, o que se están haciendo que, y que se harán Su sucesivamente un poquito más adelante sí, es verdad que dependemos un poco también de, de la gira de Mago de Oz, porque yo aún así voy a, con, yo voy a seguir con Mago de Oz pero sí, es verdad que estamos buscando las fechas dependiendo un poco también de, de los conciertos, de que no coincidan con, con sí. conciertos de, de Mago de Oz, y la primera fecha que nos vino a la cabeza fue Barcelona a mí me gustó, me parece una buena idea tocamos con, abre el concierto un grupo se llama JAPAC, que es un grupazo que también tenéis, tenéis que verlo se va a estar muy bien, muy bien Disculpa una cosita, Patricia. Se llama APAX, el grupo. Porque es que si no no no es, que, es, que es que si no son... lo decimos nos pegan, sí, porque es que son, son muy amigos nuestros. Son muy amigos nuestros y, y ya les decimos la, la coña el primer día que vinieron aquí al programa. Le dijimos APAX o JAPAX. Y dijeron, no, no, por favor, APAX. Claro, yo Pero... sé que con ellos, como he hablado solo por escrito, y siempre claro. me diaculate, digo, pues será capaz. <risas> Ay, vaya, madre mía, me van a matar. <risas> no, no, ya, ya te avisamos para que lo digas sí, sí, bien. Muchas gracias, muchas gracias. <risas> bueno, ¿y qué podemos ver en este concierto? ¿Qué nos ofrecéis? Pues todo un poco, eh, aquí en Barcelona pues yo creo que vamos a hacer eh, enteramente lo que es el disco uh -huh. y, y luego vamos a tener unas cuantas versiones hay alguna versión que está colgada también eh, en Youtube, eh, no, sé si ha, no sé si habéis visto eh, el tema de Moonlight Shadow y el tema uh -huh. de Umbrella uh -huh. hay un par de versiones diferentes que vamos a hacer, no bueno, queremos que sean no, que sea lo que ya se, se ha visto va a ver, alguna que otra alguna que otra sorpresilla Y bueno, y esperemos que guste mucho Yo creo que, que va a ser un conceptazo Yo creo que va a estar muy bien, muy bien Va a ser divertido, va a ser ameno Así que hay que animarse y hay que ir Claro esperemos que, que sí, allí ¿no? estaremos claro, Nosotros estaremos allí y la, y la audiencia Esperemos que también esperemos claro que, que sí, también. Has, has estado con Nex, has estado con Mago de Oz Ahora empezarás tu nueva andadura con Key Muchos conciertos uh, Seguro que tienes más de, de alguna cosa graciosa Alguna anécdota que te haya pasado encima del escenario O yendo de gira Uff, cientos <risa> Dos cientos de anécdotas Pues con estas cientos, quédate con una y cuéntanosla Una una de ellas Uff, pues como, pues a ver, vamos a ver te puede hacer un De momento, un... ah bueno, sí eh, una, una anécdota muy Bueno, muy graciosa no, pero bueno, una anécdota más Diría yo Eh, yo creo que en un concierto, este fue en un concierto de Nexo, también si me puedo contar anécdotas de Mago, también, vamos, hay miles y miles. <risa> <risa> sí, sí. Y allí siendo tantos, pues me imagino que aún más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, además muy divertidas todas, pero bueno, pues yo creo que esto fue en un concierto de Nexo, al empezar el, el concierto, creo que fue en Madrid, esto fue en Madrid, en, en Rime Compas, quiero recordar, en Rime Compas, sí y estamos eh, habíamos hecho la prueba, estamos con el tiempo en los talones, nos habíamos ido a, a comer algo de frico corriendo, volvíamos corriendo y de repente vamos a empezar el concierto, empezamos el concierto, todos están tocando, yo voy a salir al escenario, cuando salgo al escenario llego al pie del micro y no tengo el micro, digo, ay, me he dejado el micro en el camerino, así que tengo que subir corriendo, tengo que te que coger el micro, te que Pero bueno, yo creo que, que no quedó no se notó demasiado, aunque bueno, <risa> estuvo gracioso. Sí. Pero el sprint lo pegaste y llegaste. Hombre, claro, claro. Bueno, si llegaste es lo importante. <risa> bueno, ya para acabar esta entrevista queremos hacerte una pequeña batería de preguntas para conocer conocerte un poquito más. Uh -huh. Vamos a empezar. Patricia Tapia perdió su virginidad musical con... Ah, este fue con, hace tiempo bueno, dependiendo de con qué tipo de, de música, pero yo creo que fue con, con un grupo que se llamaba Toto, uh -huh. eh, que me enseñaron cuando empecé a cantar en el primer grupo que comentaba antes, que se llamaba Fahrenheit, empezaron a, a enseñarme temas y temas para poder hacer versiones, y fue el famoso Hold the Line el que el que, el que me abrió, digamos, la, la mira hacia el mundo del rock melódico y de la hora, entonces, la verdad es que yo creo que este tema lo tengo ahí en la cabeza estregnado. ¿Cuál fue tu primer concierto como espectadora? Como espectadora, uf, madre mía. A Nos ver, tenemos o sea, que ir atrás. Uf, pero pero vamos, o sea, atrás atrás, yo creo que fue sí, un concierto de Platero de Platero y tú cuando cuando Quito lo quitapal, sí, Quito lo quitapal y, los y los eran Platero. Claro, o sea, sí. Yo creo que en un concierto de Platero y Así la primer el primer recuerdo que me llega posiblemente no sea el primero, pero me primer recuerdo. Bueno, aquellos aquellos conciertos que vas con el Cole cuando eres pequeño tampoco lo, tampoco vale. ¿no? Pues ni me acuerdo, claro. <risa> sí, así me acuerdo. Pero yo recuerdo haber visto más conciertos, pero es que ahora mismo yo creo que lo que me viene a la memoria es este. Bueno, eh... te marcaría de alguna manera. Sí, sí, evidentemente no pasa que sean. ¿Cuál es tu comida y bebida preferida? La bebida es la Coca-Cola. Y la comida la pasta, me encanta la pasta Ya sean macarrones, espaguetis, canelones oh, <risa> Pero esto para antes, antes de un concierto no lo recomendamos, ¿no? No, no es muy recomendable. Lo mejor es salir con el estómago no tan lleno. pues yo, Con el momento que te pones a comer algo de esto, acabas pues eso, que no puedes acabas ni moverte. Acabas lleno, total. No, y, y con el gas de la Coca-Cola no sea que se escape algo que no queremos en el escenario. Claro, mejor, mejor antes de, antes de cantar, mejor agua, una botellita de agua y algún sándwich, algo poquito más ligero. Eso sí. Dinos algún vicio y algún hobby que tengas. Vicio, vicio, me gusta fumar. Eh, procuro fumar poco pero me gusta fumar, yo creo que eso, que eso es un inicio ¿Y, y algún hobby tengo varios, tengo varios, aparte de de, de repente eh, lo que hacen en, en la rama del deporte eh, un, durante mucho tiempo estuve practicando el el voleibol uh -huh. y de sí, verdad que de, hay veces que lo echo un poquito de menos, no juego ya tanto como antes uh -huh. evidentemente ni como antes, las cosas como son <risa> Pero sí es verdad que, que es un hobby que, que siempre me ha gustado y la música para mí, aparte de algo profesional, para mí siempre estará ahí, siempre, siempre va a ser un hobby ponerme, eh, estar en, en casa, a lo mejor en un momento de relax, siempre que estás buscando eh, a lo mejor viejos eh, viejos temas o viejos CDs que tienes guardados y te haces un repaso ¿no? eh, mm. de temas que hace mucho tiempo que no oyes, bueno, me encanta ese tipo de cosas sí. mm -hmm. y salir, salir por ahí con, con los amigos eso, eso es carajo. Y eso, eso se, se da mejor que el volei Sí, ahora mismo sí ¿Cuál es tu número de pie? Uy, un 35 muy que pequeñito Un pie más chiquitín Hay veces que me he puesto botas de 36 Con un, un poquito más grueso pero... bueno. O algo, algodón en la punta Claro ¿Qué no te puedes dejar en casa cuando sales de concierto o de gira? El móvil <risa> no <puedo>. no <risa> enganchada totalmente enganchadísima al móvil no puedo olvidarme el móvil, es horrible <risa> móvil dependencia y ya para terminar esta batería ¿cuál es tu tema favorito de volver a creer? sabemos que es una pregunta difícil pero ¿cuál elegirías? pues hay dos uno es el single por eso evidentemente lo hemos escogido no son dos imágenes más nos gustan y se titulan mi locura Y otro tema que me gusta también mucho es eh, al otro lado del papel, yo creo que es un tema que, que me gusta, es uno de los que también me gusta más del disco, es que me gustan todos, es que como me pongo a hablar voy a acabar hablándote y diciéndote todos los temas del disco, pero bueno. Pues mira, de todos no, pero sí que vamos a poner el punto final a la entrevista escuchando el, el sencillo precisamente, en Mi locura. Cuéntanos, ¿qué nos contáis en este tema? ¿Alguna experiencia a la hora de grabar? ¿Alguna cosa que os pasó? No sé, cuéntanos lo que quieres de este tema. Bueno, este tema es uno de los temas que, que fueron los últimos en, en hacerse dentro de, de lo que es el disco. De verdad que de repente teníamos un montón de temas, empezamos a hacer como una especie de criba, ¿no? Y empezamos a, a elegir los mejores, o lo que nos parecían los mejores temas para el disco y de repente como que nos faltaba algo más. Uh -huh. Y llegamos un día de repente y mira, y ¿qué tal si componemos uno deprisa y corriendo y a ver si queda bien y, y te viene la inspiración y hacemos un tema nuevo y tal? Y no sé qué a... y total, que nos pusimos, me puse a, a componer, me puse a... A, a ver nuevos sonidos, a ver nuevas alternativas, a ver qué podía salir, y surgió este tema, empezamos, eh, eh, cogí el tema, lo llevé al local, eh, lo tocamos un poco así por encima y nos fuimos con el tema directamente al estudio a, a grabarlo, y la verdad es que quedó estupendamente, que sí, dije, sí. Uy, sí, madre sí. mía, ojalá fueran así todos, pero <risa> claro, estas cosas te pasan muy de vez en cuando, no siempre. Sí, sí. <risa> bueno, pero, pero cuando pasan suelen pasar muy bien. Sí, sí, sí la verdad es que sí. Pues nada Patricia, te deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto con el, con Key gracias. y nos vemos el próximo 11 de junio en Mephisto Ahí vimos, para escuchar vimos. vuestros temas de, de volver a creer antes de, de despedirnos del todo me gustaría que saludaras a nuestra audiencia para así animarlos también ya de paso a, a que te vengan a ver en, en Barcelona y bueno, también como nos pueden escuchar a través de internet que te escuche quien te escuche, que, te, que vaya también a Madrid o a Bilbao Mm, hombre, pues sí, la verdad es que sí, estaría estaría bien La verdad es que eh, la pena es que en Madrid y en Bilbao tocamos el fin de semana siguiente Pero bueno, que a estar, va a estar muy bien, muy bien los conciertos En Madrid tocaremos el día 18 de junio uh -huh. Y en Bilbao tocaremos el 19 de junio En Madrid en la sala Life, en Carabanchel Y en Bilbao estaremos en la sala Askena y y que verdad que les animo a todos a que a que si pueden venir, vengan. Eh, en Madrid eh, posiblemente tengamos algún que otro invitado <ríe> sorpresa, aunque ya me imagino que ya sabrán quiénes son los <ríe> lo que sabe <en> del disco. <ríe> y, y en Bilbao posiblemente hacer que también también se os hacernos una pequeña presentación, o sea, que, que les animo a que se vengan a que se vengan a verlo también. Claro que sí. Muy bien Patricia, pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, de verdad, muchas gracias. Venga, hasta Adiós, luego. muchas gracias. Hasta luego.